Muy bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, acá estamos. Bueno, eh, eh, contanos, este, supongo que recibieron con satisfacción la decisión del juez Baric, pero también contanos qué significa, qué alcance tiene, porque es una, no está resuelta la cuestión de fondo. Exacto, sí, sí la verdad que es una buena, es una buena noticia. Este, la verdad que estábamos muy preocupados con, con este tema, por las dos cooperativas afectadas en la provincia de La Pampa, y por supuesto que fue recibida una noticia buena, digamos. Este, obviamente, que es el principio, digamos, este, tenemos que, que esperar que se resuelva la cuestión de fondo, es una medida cautelar que suspende por ahora y, y hasta tanto se resuelva,、eh, las cooperativas pueden seguir facturando como venían, ¿no? que eso es lo importante.、Eh, pero bueno,、eh, nosotros este, creemos que, que esta resolución,、eh, que tenemos sobrados argumentos como para, para defender、eh, lo que hacemos, ¿no? nosotros consideramos que no hacemos nada, nada extraño. Y, y bueno, y eso fue lo que hicimos. Hicimos un planteo desde la federación para que, que alcance a todas las cooperativas de la provincia de la Pampa, porque sabíamos que luego de la, de la denuncia de estas dos cooperativas hermanas, digamos, iban a venir sobre las otras, ¿no? Claro. Así que este, eso fue lo que intentamos hacer, ¿no? Frenar un poco esto, ¿no? Y, es una medida que en realidad está pensada, creo yo, para, para otros lugares. No Desconocen totalmente lo que es el movimiento cooperativo en la provincia de la Pampa. Eh, tenemos un esquema completamente diferente al resto del país, y, este, y la verdad es que no hacemos nada extraño, como decía. Nos cuestionan el alumbrado público, tasa de capitalización, espacio aéreo, cosas que figuran y que tenemos contratos de concesión con los municipios, prestamos el servicio de alumbrado público. La tasa de, de capitalización que cobramos está en nuestros estatutos, este, está aprobado por asamblea. La verdad, no tenemos nada que ocultar en el sentido. Y, y este, hacemos y prestamos tanta cantidad de servicios a las cooperativas que por ahí este, a ellos les parece que, que, que, que no es así, pero nosotros vamos siempre detrás de las necesidades comunes de la gente y, y vamos anexando servicios en nuestras cooperativas. Y, y bueno, por supuesto, lo facturamos dentro del recibo de luz con el aval y la, y la, la, la, la conformidad de nuestros asociados, que son los dueños. ¿no? Bien. ¿Qué o que s ¿Podés contar exactamente、eh, cómo perjudicaría la aplicación de esta normativa nacional a una cooperativa? Tomá el ejemplo que quieras, no, no importa si es real, pero para, para que tengamos. Por ejemplo, por ejemplo, no poder facturar al nombrado público.、Eh, es Como que nosotros no podemos. Que el, el, el dueño del, del, del, del servicio es el Estado, nosotros lo tenemos más que claro. A eso, por supuesto, el servicio al nombrado p ú b l i c o del agua, o cualquiera de esos servicios. Que serán prestados preferentemente por el Estado o por cooperativas asociadas, lo dice nuestra Constitución Provincial.、Sí. Porque no nos olvidemos que las cooperativas son preexistentes a l a provincias.、Claro. Las cooperativas ya estaban prestando servicio antes de que fuera provincia.、Digamos. Entonces, nuestra Constitución Provincial prevé esto. Entonces, una resolución de nación, digamos, como lo veo yo humildemente, no soy profesional, pero digo, el sentido común me dice que una resolución puede ir por encima de la Constitución Provincial, yo creo que no. Eh, digamos, este, ese, para ese tipo de cosas, entonces,、eh, o otro tipo de, de o qué sé yo, el servicio l s e funerario o el avión ambulancia, en el caso de l General Pico,、eh, que es un servicio que no lo pueden cobrar porque no lo prestan, pero bueno, pero donde, la, donde el socio de la cooperativa va y dice: Queremos que nos pongan la cuota del avión ambulancia en el recibo de luz y queremos pagarlo. Y soy uno de los dueños y lo, y lo, y lo decido. La verdad, que no, no veo qué es lo malo, ¿no? Entonces, que no podamos hacer ese tipo de cosas. La verdad que, que no, para nosotros no está bien. Bien. Bien, Jorge.、Eh, ¿Esto se dio también en otros lugares del país? ¿Algún planteo similar y, y una consecuencia? Sí, Sí, sí ha, habido, ha habido en otros lugares. Este, esto también ha hecho una presentación judicial la municipalidad de Pico, que también logró una cautelar. Claro, sí, sí. Este,、eh, bueno, y la verdad es que. Consideramos que, que, que no está bien, ¿no? Como decía, la verdad que、uh -huh. nosotros este,、eh, sabemos bien lo que significa el movimiento cooperativo, que será perfectible y que tendremos algunos errores y efectos que habrá modificar, por supuesto que sí, como siempre, pero la verdad es que, que en líneas generales, ¿eh? como decía, prestamos 32 servicios, desde un banco de sangre a, a una ambulancia o a, a una farmacia o a un. Este, enfermería o apicultura, como en el caso nuestro, o i a s a d o r a s de agua, bueno, cantidad de, de servicios que damos en, lo, en los pueblos, porque en realidad lo que estamos haciendo es cubriendo esas necesidades que tienen la, los habitantes del pueblo.、Y、es eso, lo que, ni más ni menos, lo que hacemos. Este, y, pero es un esquema, como decía, totalmente diferente al resto del país.、Uh -huh. eh, nosotros, el esquema de distribución de energía, todo lo que tenemos es totalmente distinto, es un ejemplo a nivel nacional. Jorge, y, y te consulto, más allá de esta cuestión que es hasta burocrática, pero también parte de una decisión del Gobierno Nacional con una orientación de, esto lo digo yo, perjudicar al movimiento cooperativo a rasgos generales. Más allá de esta cuestión puntual, ¿cómo ves el panorama para las cooperativas en este momento socioeconómico-político? Bueno, claramente.、Eh... t i e n e una mirada completamente diferente a la nuestra. ¿no? Nosotros, nosotros somos de mirar, mirar lo colectivo y no lo individual. Eso es una o p e r a t i v a Y claramente va en contra de, de, de, lo, de la política nacional. n o Cuando uno le está n diciendo que lo individual, lo individual, lo individual. Y nosotros es exactamente al revés. Nosotros pensamos en lo colectivo, en, en, en esto que estoy hablando, en, en, en la cuota del bombero puesta en el recibo de luz. Porque necesitamos un cuerpo de bomberos en la localidad. Porque si nos pasa algo, digamos. Eso es lo que hacemos y claramente estamos en, en polos opuestos, ¿no? Pero bueno, con todo y con eso hay que seguir, hay que seguir trabajando. Nunca ha sido fácil para las cooperativas, hemos tenido años complicados, ahora hay que sumarle que、eh, corren otros vientos y, y, y no favorables la, al, al movimiento cooperativo. Pero bueno, hay que seguir luchando, hay que seguir haciendo lo que tenemos que hacer y, y, y, y quedarnos, con, quedarnos con eso, ¿no? Jorge Páez, muchas gracias y por supuesto que si quieres agregar algo más, el micrófono está abierto. No, déjame resaltar también que,、eh, así como este, hemos tenido un, un verano hasta acá terrible, con grandes calores y demás, y, y la verdad que el sistema eléctrico ha resistido、uh -huh. en la provincia de La Pampa. Ha habido, este, hemos tenido lamentablemente cortes en casi todo el país, en, en gran parte del país, con cortes permanentes en estos días. Nosotros, gracias a Dios, este, hemos este, el,、eh, ha resistido, se ve que los trabajos que se han hecho durante. Anteriores en invierno y demás, e s t á n dado sus resultados. También por ahí la gente ha acompañado y por ahí en determinados horarios, u o c más, cuida un poquito más. Y la verdad que entre todos hemos logrado, hasta acá, hasta acá toquemos madera, <risa> resistir estas olas de calor, ¿no? Con los, con los picos de, los máximos que ha habido. Así como recibimos los cachetazos cuando, cuando tenemos los cortes, creo que es bueno resaltar que, que hasta acá venimos, venimos bien y ojalá sea, tengamos, terminemos el verano así. Eso nada más quería agregar y, y después ponerme a disposición, como siempre, de ustedes para cuando lo requieran.